Poca certeza, pocos hechos históricos, pero claro, alguna que otra expedición Mira qué guapo viene Carlos Canales, viene vestido de coronel Fox. ¿eh? Sí, de tapioca, bueno, a Buenas noches, a Carlos. Bien. Hola, buenas noches. Venís de tapioca más que Fox. Pero, <risa> <risa> bueno, en fin. ahí con el camuflaje. ¿eh? Sí, sí, está, está muy bien. Sí, pero realmente, va. realmente existió por El, algo da, el, <risa> el <Dark Hunter>. <risa> <risa> de Dax Hunter. Eh, existió Accor. Fox, qué cosas. Claro, es que... <risa> bueno, eh, creo que no, pero es prácticamente divertido todo. Así que.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 versión original alemana, que, y se llama así, La crónica de Akakor, está escrito por un periodista, un sociólogo alemán llamado Karl Brügger y en él se empiezan a contar cosas alucinantes, y época, claro, los que nos gustaban toda las, la literatura de, de berlier de Colosimo y tal, pues encontrar a alguien, un autor desconocido como una Karl Brewer, La crónica de Akakor, pues alucinabas, ¿y por qué? porque pues en él se relataba... Historias fascinantes. Una de ellas es la que comunica, en teoría, un indígena del Amazonas que se hace llamar Tatún Kanara, por cierto que todavía vive, no así el autor del libro, después diremos cuál ha sido su, sí. su fin, pero Tatún Canara, según él, pertenece a la tribu de los Uab Mungulala y dice ser su jefe. Bueno, pues Tatún Kanara es el que se pone en contacto, o mejor dicho, Calbru, que el bruje se pone en contacto con Tatún Canara y le cuenta cosas. En principio, Tatún Canara afirma que es hijo de un soldado alemán y de una india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 pues eh, es curioso porque es cierto, Mirosev llegó a realizar varios platillos volantes que se basaban en el efecto Coanda, o sea, están fotografías, se conocen bien, eran muy rudimentarios, y cuando eh, eh, se publicó los libros de, de Mietis Rieber sobre sus investigaciones en, en platillos volantes para Alemania nazi en los años finales, en los años 50, es muy divertido porque uno de ellos eh, hace un ligero comentario acerca de que sí se disponía de cierta tecnología que había que intentar copiar.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 En realidad lo había investigado la Sociedad de Investigaciones Arqueológicas Sacacor. han hecho como cuatro o cinco expediciones a la zona en la que se supone que según Brugger debería encontrarse la ciudad de Acaín. ¿Y cómo es Sacacor, Jesús? ¿Qué, qué bellezas se encierra? En <risa> no se sabe. Todo lo que hay... Estamos hablando ahora de la parte más mítica, ¿no?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 Eh, hay que tener en cuenta que eh, según la cronología que él publica en el libro original, en el, en el libro que citó Jesús, el que está publicado en español, en el año sí, anterior, claro, sí, es el, el, el único, único libro que hizo, ¿no? Sí, es el único. ¿no? Claro, la llegada, La llegada de los dioses ocurría en torno al año 13.000 antes de Cristo, el año 10.481, que es cuando parte el calendario, es digamos el año cero del calendario de los Uala-Mungulala, es, es el año 10.481 y la primera gran catástrofe ocurriría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 era de Manaos, provincia de Múnich ¿no? exactamente eh, era, era un indio sospechosamente blanco sí, sí, sí, además sí. incluso eh, esa, propia, esa revista, esa publicación alemana localizó a su ex-mujer pagó el viaje al Amazonas para confrontar pues esos datos de, de los excónyuges y y Fede de pues quedó muy mal porque no, no pudo resistir un poco la, el cotejo de datos que le hacía su ex-mujer y entonces sí. se sabe que abandonó a Alemania en el año 1965 y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 incertidumbres allá en la selva del Amazonas seguro, seguro que todavía se encierra un misterio por descubrir muchas gracias Jesús Callejo pues para ti te voy a dar eh, una, toma, una cría una cría de anaconda sí, sí. ah, sí, sí una cría de anaconda que, que pulula por allí bueno, pues mira, mira lo voy a meter una pecera sí, sí como esta que han cogido 17 metros esta, bueno. esta solo tiene dos pero no te preocupes que crecerá, crecerá Jesús. Bien, bueno, bien pues yo me iré de la casa ya la puedes alimentar bien ¿eh? <risa> y para ti, Carlos pues te voy a dar este bastón de mando eh, que es, es, es un amable. bastón de mando muy muy bajo eh, está muy bien, mide un metro muy sí, muy sí. muy bien, pero este puede dar a la si si quieres a la la <ríe> vale